Hola, ¿cómo estás Daniel? Todo bien, todo bien, la verdad que sí, bastante contentos con esto que ya veníamos viendo desde hace un tiempo. Nosotros somos、eh, la organización que, bah, si bien todavía no éramos organización, quienes llevamos adelante las medidas cautelares ¿no? mm. contra estas dos termoeléctricas, lo mismo que contra la de Luján, cosa que la de Luján nunca logramos que se, que se dé lugar a las cautelares. n o、mm. Eh, pero sí, es así como dicen, nosotros nos, nos llegó una notificación en, en, en, por el tema de una de las c a u t e l a r s o sea, h i c i m o s una medida cautelar para cada una de las industrias,、sí. y nos llegó una notificación de que a p r había decidido e、eh, ha informado a c a m e s a que sí, que iba a desmantelarse, que se iba a ir.、Eh, por bueno, por todo lo, lo que estaba pasando o, con. Con respecto a, esto, a este juicio que, que se inició, n o、mm. porque, bueno, como todos saben,、eh, estas industrias se radicaron, son industrias de tercera categoría, que por, su, por la ley 11459 y por su alto grado de periodicidad no deberían estar en, en donde están, n o donde están ubicadas. Eh, nosotros siempre aclaramos que、eh, empezamos la lucha antes de que haya movimientos de suelos、uh -huh. en el lugar,、uh -huh. y pese a todo lo que veníamos advirtiendo, pese a lo que vos hablabas recién de parar el gallo como, de modo, como ejemplo y demás,、eh, igual se continuó con con este ilegal emprendimiento. n o、uh -huh. Así que estamos bastante contentos con esto que está pasando、eh, y esperando la resolución de Araucaria también. ¿no? La notificación que recibieron dice exactamente que. No,、eh, ellos mismos notificaron a c a m e s a Se puede buscar en la página de c a m e s a Notificaron a c a m e s a que iban a irse, que iban a desmantelarse y se iban a ir.、Ah, Esta empresa, igual, cuando vino, vino por cinco años. No iba a quedar hace más de cinco años. Y más o menos el tiempo pasó, ¿no es cierto? Claro. El tema es que no lograron、eh, funcionar al 100% nunca porque, bueno, l a veníamos frenando, ¿no?、Uh -huh. Sí, de hecho, estaba, este último tipo estaba frenada gracias a estas medidas que ustedes han presentado en la justicia. Sí. Sí, sí, sí, estas medidas que nosotros hemos presentado con la autoría de Gustavo Madeira y Fabián Machi, todos saben que Gustavo falleció en mayo por COVID, el año pasado, y bueno, gracias a, a lo bien que estaban estas medidas cautelares por principio precautorio y, y con todo lo que veníamos demostrando,、eh, no pudieron funcionar nunca al 100%. ¿no? Mm. Así que también con un gran un, un, un aporte, del, del, una promesa del gobierno actual de, de continuar con. Con lo que venían diciendo d e la mala erradicación de esta industria, ¿no? Entonces, hay como un, también una presión、eh, ciudadana hacia el gobierno actual, ¿no? o Respecto a, a, al tema termoeléctrico. Porque hubo un cambio de zonificación en esa zona del partido de Pilar, creo que en ese momento era intendente Nicolás Ducoté y en el Consejo Deliberante se aprobó ese cambio de zonificación que fue una especie de guiño para que se pudieran instalar, ¿verdad? ¿Fue así? Sí, bueno, La verdad que es la problemática que también nosotros estamos en contra y también hicimos una medida judicial en contra del código de ordenamiento territorial que hizo Ducoté,、sí. el gobierno de Ducoté.、Eh, cuando las industrias se instalaron, se instalaron en una zona que no correspondía, no era industrial exclusivo como debe ser para categorías p、sí. r e s Era una zona club de campo, era una zona urbana, tenía algunas, muy pocas.、Eh, Eh, porciones que sí eran industriales, pero no categoría 3, y, y bueno, la, la, el emprendimiento se radicó igual. Ahí nosotros empezamos antes del movimiento del suelo, cuando sabíamos que iba a venir, a, a hacer todos los p e d i d o s de informe y demás.、Eh, lo primero que hicieron desde el gobierno de Ducoté fue、eh, el perímetro de las industrias hacia adentro、mm. cambiarlo a industrial categoría 3. Claro.、Okay. Pero después avanzaron con un código de ordenamiento territorial que hoy está en Pilar, que está vigente, que se avaló en tiempo récord y con las mismas irregularidades con las que se habían radicado estas industrias, o sea, estudios de impacto ambiental que nadie firmaba, que no existían, sin participación ciudadana, o sea, también de manera ilegal. Que eh, hoy eh, nosotros en Pilar tenemos,、eh, gracias a este código de ordenamiento territorial ilegal, Más zonificaciones industriales, entre ellas esta zona, el corredor de la ruta 25 hacia Escobar y el corredor de la ruta 25 hacia Moreno.、Eh, todos saben que Pilar tiene uno de los parques industriales más grandes de Latinoamérica、sí. y no se entiende por qué las industrias de tercera categoría están fuera del parque. No, sí se entiende, por supuesto, ¿no? acá te hablamos de que ni los parques industriales quieren estas industrias por, por los, la complejidad ¿no? de, de, de desechos que, que, que emanan. ¿no? Claro. Pero. Bueno, acá、eh, plagado de corrupción e ilegalidad, se avaló un código de ordenamiento territorial y se avaló un cambio de zonificación de estos lugares, ¿no? i n c l u s i v en e Parada del Gallo. Parada del Gallo, nosotros habíamos logrado una ordenanza que declaraba la zona en emergencia ambiental, esto fue en el 2016,、eh, sacando las categorías 3. Solo permitiendo categorías 1 y 2, que son las que el municipio tiene injerencia directa. n o、sí. Pero este código de ordenamiento territorial, llevándose puesta esta ordenanza y todo lo demás, y los derechos de los vecinos, eh, hoy eh, es zonificación industrial categoría 3, industrial exclusivo, ¿no? se、uh -huh. llama. O sea、Así、que, que es... habrá que seguir luchando para dar marcha atrás con este código actual. Sí, es lo que venimos haciendo, pero no, v i s t el e gobierno actual habla de un municipio industrial. Ya, y si bien estaban en contra en aquel momento, cuando ellos eran parte del Consejo Deliberante, hoy hablan de un municipio industrial y de un pilar industrial, cosa que los vecinos no todos lo quieren. n o Pero bueno, como bien decías vos, hay toda una mala información de que esto da trabajo, de que esto da prosperidad, cuando vos sabés muy bien que el, el trabajo es precarizado y la prosperidad no es para. Para los, los trabajadores, ¿no? sino para los empresarios que, que además no, no cumplen con, con las normas ambientales ni, ni, ni, ni lo que deben cumplir. ¿no? Ni el gobierno actual ni el gobierno anterior. Acá no es cuestión de grietas, no, esto es cuestión de, de negociados y corrupción、eh, que viene de hace años. ¿no? Incluso la, la manera de erradicarse de estas industrias en cualquier lugar. Sea pequeña o gran escala, como lo que está pasando ahora con las explotaciones offshore en el mar argentino,、sí. tienen las mismas irregularidades, ¿no es cierto? Estudios、sí. de impacto ambiental que no, no, no son a c o r d o s a lo que se debe, dibujados, aprobados、eh, sin, sin firmas, ¿no? Todo de manera irregular y, y, y en pos de los negociados, sino de, de, de un mal desarrollo y, un, y una falsa prosperidad, ¿no? Fíjense lo que está pasando con el gasoil.、Sí. Y, y vaca muerta. No tenemos vaca muerta y no tenemos gasol. ¿Cómo puede ser? Encima de que tenemos ese desastre, claro no, no tenemos vaca m u e r t o O <ríe> sea que, que、bueno. eh, eh, en este momento, ¿no habría、mm, intención del gobierno actual tampoco de avanzar en, modifi en modificar y volver atrás con este código de ordenamiento territorial de Pilar? No, no, no, no hay ninguna intención. Sí,、uh -huh. nosotros habíamos hecho una presentación y ellos hicieron una descarga ante la, la justicia. Sí. Pero muy escueta, muy, muy dibujada y, y sin, sin hacer lo que se d e b e r q u es e que es cambiar este código. A ver, lo que nosotros pedimos como ambientalistas es que se cambien estas zonificaciones industriales.、Uh -huh. Todo lo demás del COT, con sus irregularidades y, y desastres de construcción, Pilar es un lugar donde tenemos bastantes problemas con el agua y las c l o a c a s ¿no?、Uh -huh. y, y pretenden hacer edificios más altos para que, que menos agua haya.、Claro. Entonces, bueno, eso es. Es, también son problemas、eh, ambientales y demás, pero nosotros lo que pretendemos realmente con el Código de Ordenamiento Territorial es que se cambie n esta zona de industriales y que vuelvan a ser lo que eran antes. Una de las zonas industriales hoy es Villarrosa, por ejemplo,、uh -huh. que todo el mundo. Bueno, Villarrosa está totalmente poblada y hoy es apta para categorías 3.、Uh -huh. Y si hay algo que la ley dice es que las categorías 3 y la población no son compatibles,、claro. ¿cierto? Por, por, por la peligrosidad de los establecimientos, ¿no?、Claro. Entonces, pero bueno, eso no, no hay cuestión de grieta en,、mm. en estos negociados y en estas cosas. ¿no? Hoy el gobierno actual habla de un pilar industrial. ¿no? Mm. Una más, la última, y te agradecemos como siempre, Erika, este ratito que nos dedica. Estamos hablando con Erika Hahn, integrante de ambientalistas autoconvocadas y autoconvocados de Pilar, respecto del de e desmantelamiento de una de las dos termoeléctricas que estaban funcionando irregularmente en Pilar. Y la última pregunta tiene que ver con eso: ¿qué pasa con la otra? Bueno, la otra,、eh, nosotros o sea, no, nos reímos porque es bastante tragicómico todo.、Eh, la otra cambió de manos una vez más, ahora pertenece a MSU y desde la justicia le están pidiendo, o sea, nosotros ya estábamos esperando la resolución final, que es chau, váyanse,、uh -huh. pero no, ahora les vuelven a permitir, o sea, ganan tiempo, les están pidiendo tanto al, al nivel municipal, provincial y nacional que presenten. Todo lo que habían presentado para ver qué se puede hacer, ¿sí? o sea, para seguir dibujándola.、Eh, a, la, a Araucaria no se le ha permitido ninguno de los, de los proyectos de mitigación、mm. que han presentado, por suerte, entre ellos, uno, por ejemplo, ridículo, es hacer un paredón de 17 metros en un lugar para insonorizar, ¿no es cierto?、Mm. Imagínate lo que es hacer un. Bueno, igual todos estos, estos proyectos de mitigación deberían estar en el estudio de impacto ambiental, que no están. Entonces estamos hablando de irregularidades.、Uh -huh. Pero bueno, nosotros estábamos bastante contentos sabiendo que ya se iba a p r d y dijimos, bueno, ahora falta que se vaya a la u c a r i a Pero no, están, están dándoles tiempo a ver cómo acomodan la situación. n o Esperemos que la promesa del gobierno actual continúe y que la, la, la empresa que no le den la habilitación que, que, que no les corresponde, ¿no es cierto?、Uh -huh. Pero estamos otra vez esperando a ver qué es lo que pasa, porque esto es ganar tiempo. Tiene que presentar toda la documentación en municipio, toda la documentación provincia y toda la, la documentación nación. Esto lleva muchísimo tiempo, mientras tanto va a estar ahí stand-by la, la, la empresa, ¿no? Bien, Erika, como siempre, te agradecemos este ratito. Quedamos a disposición para seguir conversando cuando haya novedades. Bueno, muchas gracias. Y como siempre, son altibajos. Tenemos pequeños, grandes logros, pero falta muchísimo todavía. Bueno, es, es un, un aliciente, o una pequeña victoria para seguir luchando. Sí, tal cual, tal cual. Así que vamos, vamos con todo.、Eh, también, bueno, ahora hay una gran problemática con la, la araucaria de Luján. No sé si ustedes conocen el tema. Luján tiene una ordenanza que prohíbe las categorías 3.、Uh -huh. la, la, la araucaria se radicó de la misma manera regular que acá y hoy están.、Eh, Implicados en, en judicialmente los activistas ambientales、eh, que, que tienen una denuncia penal porque no están permitiendo que el Consejo d e l i b e r a l delibere en cuanto a volver a, a, a una zona industrial categoría 3 a, a, a Luján, con toda la lucha que se hizo antes、sí. para lograr una ordenanza, gracias a todo el tema de las curtiembres y,、sí. y el pasivo ambiental que se había. Eh, demostrando, ¿no es、mm. cierto? Entonces, hoy Luján también tiene un, una gran problemática con a r a u c a r i a y hoy se está persiguiendo a los que luchan. n o Gravísimo. Erika, como siempre, muchas, muchas gracias. Nada,、no, Gracias a ustedes y a saludos a todos. Hasta luego.